Eh, y también ahí hay, hay un reclamo sectorial eh, que, que vincula a ese a ese comercio de nuestra ciudad por despidos eh, sin justificación por falta de, de pago de salarios que es uno de los temas sin lugar a dudas del día de Porque hoy de, nacional... de, esta, de esta empresa se ramifica también con otras que, que son parte de, del lavadero mm. el lavadero que tenía en granadero y correa que ahí es donde el epicentro del, del, del conflicto exactamente para hablar de esos temas Lo tenemos en comunicación telefónica a nuestro compañero, Nacho Calguero. Nacho, buenos días. Muy buenos días, Lucho. Muy buenos días, Laura. Nos encontramos aquí en, en la peatonal Córdoba, precisamente al frente de uno de los locales de la marca Landry, donde eh, dos trabajadores de un lavadero eh, de, de la misma marca eh, vienen reclamando hace ya varias semanas Eh, el pago de una indemnización correspondiente y, por supuesto, recuperar los puestos de trabajo. Este lavadero cerró a principios eh, de año. Y bueno, para hablar al respecto, estamos con eh, Oscar del Silva, que nos va a comentar al respecto. Oscar, muy buenos días y, y comentanos qué, qué es lo que está sucediendo con, con ustedes y con, con el pago de, del salario. Sí, buenos días. Eh, sí, esta gente de la marca Landry, Orlando García y Jorge Rubielo, tenían un lavadero citado en Granadero Valgorla. eh A fines de, de diciembre lo cerraron, cuando nos fuimos de vacaciones, cuando volvimos de vacaciones nos encontramos con el lavadero cerrado. no quieren, El tema es, es simple, ellos no nos quieren, no nos precisan, está bien que nos paguen lo que nos corresponde, porque somos 50 familias que estamos en la calle y no se quieren hacer cargo de, de nada, ni de las indemnizaciones, siendo que aceptábamos el 50% de ella para poder agarrar algo, pero ni así se quieren hacer cargo. Ahora hace seis meses que estamos sin trabajo, sin percibir ningún dinero, y encima ni, ni el aguinaldo que adentro nos quieren pagar esta gente. ¿Qué, qué pasó con el lavadero y qué, qué hacían allí? ¿Cuál era su labor? nosotros lavamos todo lo, lo que sea zinc, eh, la marca de ellos incluso de, de Londres y otras marcas también ellos alegan de que es más fácil tercializar o tener eh, lavar así en negro sin pagar nada eh, eh, valiendo todo eh, que tener 50 personas trabajando para ellos por eso eh, fue la resolución de cerrarlo que se le acercó a alguien de, de, de la empresa para para desde que están haciendo este reclamo acá No, no, no se arrimaron nadie, solamente el señor que era gerente, no sé qué era ahí, que nos dijo que, que pretendíamos con esto. Nosotros pretendimos que nos devuelva la fuente laboral o nos pague lo que nos corresponde, porque nosotros no somos eh, delincuentes ni nada, no queremos hacer nada malo, estamos simplemente acá reclamando lo que nos corresponde. ¿Hace cuántos días ya que se ponen aquí en la pelea, Como 20 días, hace que estamos acá en la esquina con estos dos, y ahora se van a sumar más compañeros porque se han dado cuenta de que esto esta gente está jugando con nosotros. hay ah, el, ¿El caso está en la justicia? ¿Tienes algún dato para darnos al, al respecto? Eh, sí, está la eh, la tiene el juez Equiel Chavales de la tercera nominación en lo civil. Eh, no sé por qué este señor sigue dando vueltas con el tema y pasea la pelota para adelante, tuvimos una audiencia el día viene, al mediodía, y ahora fijó otra audiencia recién para el 10 de, de junio supuestamente va a citar al dueño del predio donde está situado el lavadero que lo alquilaban para ver si podíamos llegar a un arreglo porque esta gente quiere hacer una pseudo cooperativa que nunca se dio a cabo y que están dando vueltas sobre el mini eje hace seis meses y no hay nada en concreto. La idea Oscar es mantener el, la, la medida de fuerza la lucha aquí hasta obtener un tipo de respuesta. Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que obtengamos alguna respuesta del señor este, del dueño, de Orlando García o del señor Jorge Rubiolo, que cuando pasa por aquí nos dice que vamos a terminar presos por hacer estaciones que no le gusta, pero bueno, vamos a, a quedarnos aquí. Yo lo que le digo es que se van a sumar más compañeros porque se están dando cuenta que esto es, es todo una burla lo que nos están haciendo esta gente. Oscar, muchas gracias por, por esta ratita de charla y ojalá puedan... Eh recuperar no solo el puesto de trabajo, sino también el, el salario atrasado. Al contrario, gracias a ustedes por difundir, porque ya que los medios grandes no quieren hacerse eco de esta situación, siendo que teníamos ganadería acá en la esquina y lo he llamado en reiteradas oportunidades, pero no, no se hacen eco porque cambian eh, publicidad por silencio, eso es lo que hacen los medios grandes. Oscar Sida, uno de los trabajadores de, del lavadero que cerró allí en el de Galborre hace alguna a, algunos meses atrás, a principio de año, bueno, se encuentra junto a otro compañero realizando una medida de fuerza, una protesta totalmente pasiva con dos carteles y hay una caja donde que dice necesitamos su colaboración, hace seis meses estamos sin cobrar, bueno para que la gente que, que pase, se solidarice, eh, dejarme decir que varias personas desde el, desde que llegamos hace un ratito ya se acercaron y, y y acercaron su, su colaboración y bueno, algunas palabras de aliento para los trabajadores que se encuentran aquí en un día además eh, lluvioso donde, donde se hace más difícil estar también en la calle. Gracias Nacho y que tengas eh, buena jornada, estamos en contacto.